Eh, ...debilitando un poco el, el, la calidad de la información... ...el derecho a la expresión, si se quiere... ...hoy el trabajador de prensa no llega a fin de mes... Eh, eh, ...justamente por eso estamos acá, para denunciar... ...que la libertad de prensa hoy es endeble... Eh, ...para denunciar que hace un año que estamos codo a codo... ...con la... conviviendo con el virus... ...como trabajadores esenciales... ...y no decimos bonificados de ninguna parte... El trabajador de prensa hace más de un año que viene esperando una mejora salarial y eso no llega. Esperamos este el 2021 con una paritaria esperanzadora, cosa que no sucedió. Gobierno tras gobierno el trabajador de prensa viene perdiendo. Eh, denunciamos eh, a, a todos los representantes de Adira por venir con una eh, oferta miserable. ...en donde incluso incluye dentro de esa oferta... Eh, ...ofertas que no tienen que ver con, con el salario básico... ...sino con sumas no remunerativas... ...cosa que las repudiamos... ...en eh, una actitud sumamente dilatoria... Eh, ...ofrecieron un 5% trimestralmente... ...cosa que daba un 20% anual... Eh, ...estamos acá porque justamente tenemos... ...más de 30 trabajadores este, esenciales... ...contaquados de virus... Y como trabajadores esenciales no somos reconocidos como riesgo. Eh, son todas problemáticas que creemos que atentan contra la libertad de expresión. Hola. ¿Y dónde, eh, la situación de las empresas que están ofreciendo esas sumas en maritario? la situación de las empresas fue siempre buena. Eh, creo que los gobiernos están siendo... En este sentido, atendiendo la, la situación, pero eh, evidentemente esto no está alcanzando. Un trabajador de prensa, que es lo que más nos preocupa nosotros, gana 35.000 pesos. Una persona que tiene 20 años de antigüedad, en, el, en cualquier diario de este lugar, gana 45.000 pesos. Esa persona tiene que tener tres o cuatro trabajadores. No, no llega a fin de mes, justamente por eso, porque estamos interesados en, en el en carácter de la información, de la calidad de la información, es eh, porque hoy eh, decidimos decir basta, porque no, no no se puede trabajar así. Milton, ¿cuáles son las empresas que no cumplen con el Club Patagónico y cuánto representaría el ingreso del trabajador del Club Patagónico? Mirá, el Club Patagónico, que nosotros lo pedimos porque creemos que justamente es un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras pampeanas, eh, no lo paga nadie, absolutamente ninguna empresa periodística, Eh, y eh, por supuesto que creemos que, que sería algo para recomponer el salario pero hoy nosotros estamos pidiendo que, que sea reconocido ese derecho para ser punta de lanza, para que todos los trabajadores peleen por ese plus patagónico que realmente ya lleva más de 35 años de gestión y no, no, no se está viendo en las realidades si sí se ve en una, una expresión política importante En, en, en los diarios se habla del plus patagónico, se llenan la boca diciendo que somos patagónicos, que necesitamos, eh, que, que pertenecemos a la zona, pero sin embargo a los fines este concreto eso es todo una mentira. Recién hablabas de que en todos los gobiernos los trabajadores de prensa pierden. ¿En esta situación están igual o peor que hace 4 o 5 años atrás? mira Mirá, eh, los cuatro años pasados de Macri fueron terroríficos, perdimos el 50% del poder adquisitivo neto y nos despidieron 5.000 trabajadores de prensa. Peor que eso, eh, no sé si es esta, estamos hoy, lo que tiene que ver hoy es que hoy está en riesgo nuestra vida y por un salario miserable, si querés, y te lo tengo que decir, eh, creo que es el peor momento de prensa de la historia. Nosotros creíamos que habíamos pisado fondo, pero esto no, no tiene... No tiene comparación, compañero. ¿Les ofrecieron el 20% y cuánto sería lo que, lo, que podemos, lo que se puede pedir? Y mínimo, mínimo lo, lo, lo que aspira a un trabajador es a la canasta básica. En la canasta básica son 61.000 pesos eh, mensuales. te está Adira te está diciendo que con, lo, con la oferta que te está realizando, tu sueldo de un cronista no llegaría ni siquiera a 42.000 pesos. Eh, si lo llevas a los términos, este, eh, eso es lo que más nos duele a nosotros. Nosotros llevamos más de un mes de reclamos con aplaudida fuera de los diarios, con asamblea de los trabajadores, con todo el esfuerzo que eso demanda y una actitud sumamente dilatoria de la Cámara. Cuando te ofrece un 5% está pensando de que te está diciendo eh, salgan a la calle a aplaudir, salgan a la calle a parar. Y ahora se hacen los sorpresivos. A nosotros ayer nos dijeron que era una, una sorpresa y que ellos no ni siquiera estaban enterados de un paro. O sea, la Cámara Empresarial ni siquiera les dijo que hoy los trabajadores de precios iban a parar nacionalmente. Es una burla y los cuales nos quieren encima hacer cargo a nosotros. ¿Y qué nivel de acatamiento tuvo en la provincia? No, el nivel de acatamiento es importante, todavía no lo hemos visto. Eh, de hecho, hay una, hay una de, de, de alguna manera los diarios eh, van, van a salir mañana seguramente con una publicación sumamente acotada que todos los trabajadores y trabajadoras que están acá eh, eh, van a hacer un quite de colaboración y eso eso tiene que verte, eso lo tiene que ver el Estado. El Estado está, está poniendo guita en una información eh, que, que, que va a ser escueta y mucha plata. Nosotros agradecemos que, que, que eso esté así, pero pero peligra la salida de los diarios. Esa Esas no, de las empresas que, son, que no son no son malas, que hablando de la cuestión financiera. Y más allá de la propuesta de Adira en, la opción, en las emisiones paritarias, digamos, puede haber acuerdos o puede haber mejoras en las empresas, porque ¿no? tenemos sus propios trabajadores. Eh, ¿No les interesa el escala que han tenido, que, que puedan tener mejoras? Mirá, Gastón, lo que voy a decís es importante porque nosotros esperábamos una, una comunicación de, de parte de ellos. Nosotros, este, el diálogo, no, no te voy a decir que está cortado, pero después de haber hecho... Eh, tres asambleas generales en los diarios con, con aplaudidas afuera que te digan que no necesitamos hablar con ellos y no hubo ningún tipo de manifestación ni acercamiento como para decir, les damos una, una, un dinero a cuenta futuros aumentos eh, eh, así que estamos a la espera, nosotros bienvenido sea eh, la, la, buena, la buena onda entre comillas que hay entre las dos empresas periodísticas más importantes el diario y la arena con el gobierno provincial ¿Les puede llegar a traer algún beneficio al trabajador, digo, algún acercamiento para que ayuden económicamente a todo esto que están pidiendo? No, no, seguramente, no, no, no sé si, si hay, creo que sí, si hay buena onda, eh, está el diario de la reforma, también nosotros representamos al diario de la reforma también, y a la cooperativa, claramente. Mirá, nosotros vemos que el gobierno está preocupado, a mí eh, eh, el señor gobernador me dijo una vez en la cara, Milton, yo vi los básicos que tienen ustedes, y, y, y son paupérrimos vamos a ver cómo de qué manera lo podemos ayudar, pero nosotros, este o sea, bienvenida sea todas la, las ideas que, que tengan los gobernadores, los trabajadores lo, los trabajadores de las empresas y los empresarios, esto así no puede ser más, estamos en plena pandemia donde la información es, es, es esencial, y, y tenemos un paro que es histórico en plena pandemia, nosotros nos, lo que nosotros queremos es trabajar, no queremos estar haciendo esto, en realidad, a ver, estamos sumamente contentos de, de, de poder manifestarnos, ¿no es cierto?, Pero nuestra idea, evidentemente, si estamos acá es porque estamos de alguna manera sacando la información a las personas, que no es lo que queremos. pero eh, No sé, compañero Flavio, si querés aportar algo. Bueno, algo que les quería comentar en base a esto, sobre todo lo que decía Mauro,